Vuelve, vuelve el retorno de uno de los grandes lujos que tiene el arte de la ciudad de Mar del Plata, porque finalmente va a retomar, va a retornar a la ciudad de Mar del Plata el Circo La Audacia. Ya Recontra confirmó su regreso para las vacaciones de invierno y el 15, si no me equivoco, con una doble función va a ser el debut, pero mejor que yo le vamos a preguntar a él, al referente del Circo La Audacia, a Facundo Mosquera, que nos cuente bien. ¿Cuándo va a arrancar todo esto? Facundo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Todo... Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Eh, Facundo, ¿el 15, el debut sería el 15 de, de julio? Así es, el 15 de julio tenemos pensado el, la gran reapertura del circo y sí, a partir de ese día vamos a estar con doble función todo lo que es el periodo de vacaciones de invierno. 15 horas y 17 horas todos los días. Eh, preguntarte, digo, si si este si este regreso eh, es definitivo, si, a ver, no, no sé si la palabra definitivo es horrible, eh, si este regreso, digo, es la posibilidad <risa> o tiene la posibilidad eh, de ir, tener o poder disfrutarlos durante lo que queda eh, de, del año hasta el verano inclusive, eh, o es solamente un regreso por estos 15 días y, sí. y, y volverán a, a ir para algunos de estos pagos. Este, la verdad que es un regreso con toda la esperanza de continuidad, ¿no? de quedarnos en este espacio que, que nos brindó Casa del Mar uh -huh. y poder desarrollar a fondo el proyecto. O sea, que estamos con la intención de, sí, con los tiempos eh, que nos corren por el tema de vacaciones de invierno, pero eh, va más allá ¿no? de esos 15 días, sino que estamos con ganas de, de quedarnos en el espacio, de que en el, en la carpa funcione Eh, lo que es la escuela de circo, bueno, varios, varios proyectos que siempre estuvieron ahí a punto y no se podían concretar. O sea, este retorno, la verdad que es más allá de vacaciones de invierno. Es, esperemos que sea un retorno largo, no sé si definitivo, pero bastante prolongado. Eh, eh, es circo, definitivo, en el circo no hay nada, digo al ser circo ya uno piensa en, en, en nómade, ni en de venir y en determinadas cuestiones eh, que tienen que ver con los circensos, con lo tradicional del, eh, del circo, por eso dije que era horrible la palabra definitivo eh, hablando de, de, de este tipo de arte, ¿no? Eh, sí, bueno, pero sí, este es un circo igual que nace en Mar del Plata, que si bien tuvo su, su, sus mudanzas, ¿viste?, de un sector de la ciudad a otro, y en y este en el final, antes de, de cerrar definitivamente, también se probó una gira eh, llegando hasta Otamendi, es un circo local, siempre se ha trasladado de, en diferentes puntos de la ciudad, pero la verdad que siempre buscando eh, poder consolidar el proyecto que tiene que ver solo no tiene circo, sino que también se puedan dar clases en el espacio y diferentes tipos de actividades circenses. Eh, Facundo, te iba a preguntar por eso, lo dijiste ahí en el comienzo y está bueno que ahondemos en, en esas cuestiones después de invitar a todos y a todas a que empiecen a visitar el Circo de la Audacia desde el 15. Eh, digo, dentro de esta de este regreso y este debut del 15 eh, de julio también está eh, la posibilidad de poder reflotar la histórica Escuela de, de Circo eh, de la Audacia, ¿verdad? Sí, así es, eso es lo que, o sea, la verdad que es un combo completo este proyecto del Pueco porque las funciones las disfrutamos un montón y también entendemos que hay una necesidad ¿no? de escenario para el artista circense de la ciudad y de otros lugares, así que militamos fuerte también eso, sostener eso. Pero también en este combo del circo, una parte que es muy fuerte, y que siempre nos ha costado, por diferentes cuestiones, no eh, desarrollar, es lo que tiene que ver con la escuela. Eh, hay una fuerte demanda. En y, eh, está espectacular que sea en una carpa y que, que sea. Este, de esta manera, así que andamos con ganas de después de vacaciones de invierno ponerle toda la atención a eso eh, En esta ocasión el espacio físico lo consiguieron por fuera eh, de lo que sería un espacio de, del Estado digamos, no estuvo eh, el Estado brindando el lugar, sino la Escuela del Mar ¿verdad? Eh, así es este, eso también, la verdad que nos alentó un montón a, a reflotar el, el circo que fue esta invitación de parte de Casa del Mar que queda en la zona norte de Mar del Plata, a un costado de Parque Camet. Eh, entonces es empezar con otro tipo de condiciones, eh, con otro tipo de infraestructura que nos acompaña, con un cuidado del lugar, este, con un montón de cosas que sinceramente es, siempre se nos han hecho muy rayosas, ¿no? Sí. Además de dar el tema de los permisos y todo eso, ¿no? este, también nos costaba con un circo tan pequeño estar en medio de lugares... Este, tan carentes de cosas como agua, luz, ¿no? Diferente tipo de cosas que en el día a día se hace muy pesado. Entonces, eh, como empezar de vuelta con el circo en un lugar así que nos brinda ciertas, entre comillas, comodidades, eh, eh, nos hace volver con más ganas, ¿no? Y un poco más de esperanza. Eh, a ver, sin ponernos eh, o sin reflotar broncas pero digo sí, eh, para, para saber bien, parte eh, de, de que el circo dejara de estar eh, en Mar del Plata, tenía que ver con esa bronca de tener que ir de un lado a otro de no conseguir espacio físico, que los espacios físicos que consiguieran no fueran aptos o fueran incómodos y demás eh, y la verdad que sí, fue un tema nos consumió mucha energía Este, estar todo el tiempo pensando en eso, pensando en los permisos pensando la verdad que es, un, es muy laborioso eh, llevar a cabo el proyecto desde ese lugar y nos restaba mucho tiempo en lo que es la otra parte que es monstruosamente laboriosa, que es sostener una carpa sostener actividades eh, artísticas en la ciudad bueno, eso ya es un trabajo faraónico como para agregarle el otro eh, eso por un lado, pero después también por otro lado Este, la contraprestación que nos hacía el municipio por brindarnos un espacio público era que la carpa sí o sí tenía que trabajar sin cobrar ningún tipo de ingreso, o sea, no podía cobrar ni una entrada, lo más popular que se te ocurra no podía hacerlo. Entonces, a raíz de eso empezamos a, a manejarnos con el sistema de la gorra. Ese sistema de la gorra, en el, el último año eh, post pandemia la verdad que no nos hizo entender que era imposible sostener todo desde ese lugar. Entonces este nuevo espacio nos da la posibilidad de sí, eh, trabajar a la gorra, pero también un espectáculo, si le queremos poner una entrada que sea eh, bien popular, podemos hacerlo, eh, las clases, podemos invitar chicos de los comedores eh, de forma gratuita, pero a otro tipo de personas poder cobrar una pequeña cuota, cosas que... No es posible, no, lo que sea, ¿no? Sostener el trabajo del artista y sostener el espacio en sí mismo. Eh, Facundo, contame un poco del espectáculo y lo que han preparado para esta nueva temporada eh, invernal de, eh, de La Audacia. ¿Qué va a contar la gente o qué van a ver los niños, niñas, y... niñas que vayan a La Audacia? Eh, los chicos que vengan, los niños que vengan al circo a, a, a ver por primera vez la función, se van a encontrar con un circo muy tradicional y muy este, eh, muy oriundo de la ciudad de Mar del Plata, con un presentador, con payasos, se van a encontrar con números de burbujas gigantes, números de malabares, números aéreos, este, en fin, un montón de, de atractivos que tiene el circo, que es lo que siempre tratamos de sostener en las funciones de, de la audacia. Eh, o sea que van a encontrar el, el típico circo de la audacia eh, que vieron, obviamente, remo renovado y demás, eh, pero el típico circo de la audacia que habitualmente iban a ver eh, acá en diferentes lugares de Mar del Plata. Ah, así es, así es. es eh, la, la gran tradicional función de circo. Eh, el sistema de, recién un poco me contaste que iba a haber, digo, que van a tener la posibilidad de cobrar la entera, la entrada, perdón, de maneras eh, diferentes. Contame un cachito, eh, digo, al menos el sábado 15, si va a ser con entrada, si va a ser a la gorra, digo, ¿cuál es la idea? Sí, mira, eh, tenemos pensado lo que es vacaciones de invierno, manejarnos con una entrada de mil pesos por persona, ¿no? Eh, nos pareció un, nos un sugirieron también que era un, un, un valor más que accesible para todo el mundo, por eh, teniendo referencia a lo que cobran otros compañeros de espacios culturales de la ciudad. no Nos decían, sí, eso es, es más que accesible para el público. Y después siempre trabajamos con comedores que obviamente nos escriben y vienen de forma gratuita y, y diferentes tipos de cosas. También tenemos pensado para más adelante por ahí hacer algún que otro formato Este, a la gorra, pero no este espectáculo de circo que lleva mucha cantidad de gente trabajando y no, sinceramente el último año nos quedó más que claro que no, no se podía abordar ya un, una temporada así. Eh, Facundo, preguntarte, a ver, acá tengo un poco lo, los nombres que van a estar presentes, eh, vos como director confirmabas si es así o no es así, eh, va a estar Agustín Alberro como presentador, Así es. Eh, Chapallito y Caquita van a estar, van a ser parte del espectáculo, los payasos y payasas. Así es, tal es, cual, es los una, payasos del circo. Es una gran noticia. Eh, ¿Que eh, ¿El show de Burbuja va a estar a cargo de Espumadera? Así es, correcto, correctísimo. Bien, Rolling Cristal va con Niño Gota, digo, el espectáculo de Rolling Cristal va a estar a cargo de Niño Gota. Tal cual, el Niño bota va a estar con un número de que es este, de cristal, se llama La Técnica, es algo con unos rolling, pero bueno, son como, parecen pelotas de cristal, no parecen, son pelotas de cristal que las desliza por el cuerpo, bueno, es súper lindo el número que hace él. El... Eh, y va a estar Lucho Malabares, eh, el espectáculo de Ulas con Lala, eh, ¿voy bien hasta ahí? Es perfecto. Eh, y en cuanto a las acrobacias, el público va a quedar ahí atónito, con ojos abiertos, eh, viendo a Maru Shoya. Ah, muy bien. Impresionante. Eh, a Maru y a Sasha, y a Sasha. en el Capecio. Tal cual, eh, todo a cargo de la dirección de, de, de Facundo eh, Mosquera. Bueno, Facundo, bienvenido, eh, digo, es un lujazo poder tenerte de vuelta en los espectáculos eh, de Mar del Plata en la temporada de invierno. Danos la, la dirección, decinos en dónde va a poder ir la gente a verlos dónde queda Casa del Mar. Eh, Casa del Mar queda en la calle Escaglia al 400, 400 y algo, este van a venir por la costa, viniendo desde el centro, perdón, pasás eh, Parque Camet, una cuadra más, es Escaglia, y doblas hacia la izquierda una cuadrita y se van a encontrar con una tranquera y un cartelito que los va a recibir de que dice Casa del Mar. Es Bien. un lugar, la verdad, que es eh, bellísimo, es un, es un parque muy, muy, muy grande, y ahí van a entrar por un senderito lleno de, de árboles y van a encontrarse con la carpa y con el espacio también. Bien, cuando van por la costa, de hecho, creo que hay un cartel que indica Casa del Mar y está ahí a, sí, eh, sí, a la sí. izquierda. Eh, así que no, no no es difícil poder encontrarlo. Eh, Facundo, gracias por la comunicación, eh, te mandamos un abrazo inmenso. No, por favor, a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande. Facundo Mojera pasaba ¿eh? al director artístico del eh, el círculo la Audacia, las complicaciones de la comunicación, eh, porque no hay buena señal en todos lados de la ciudad de Mar del Plata, eh, así que eso hizo que sea bastante complejo, pero pudimos hablar un ratito eh, con Facundo y que nos contara cómo arranca el próximo 15 de julio el Círculo La Audacia.